Posee la tierra mía. ¿Será quien sabe el embrujo de sus mujeres? ¿O acaso las dulces notas de mis canciones que toda América canta con alegría? De mi guitarra brotan notas que cantan penas que muchas veces nos dan amor que al cielo vuelan huyendo despavoridas del cruel dolor el indio canta sus penas en un guainito añorando el pasado de su gran raza y entre los andes suena que en cuando vibran las cuerdas de un charanguito ya se oyen los compases así así de un falsecito La coca estona porque así así y el tonderito el pañuelo en el aire, ramón hechizo, cuando con elegancia así así baila un mestizo, surte el ritmo peruano y en sus compases parece que dijeran así así, ahora con voces, la mano de un Como me gustan las morenas de mi tierra, primito. Oiga, oiga, quiero golpe, eche, diga, y que viva fiesta criolla. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza los andes suena que en allantaras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito ya se oyen los compases así así de un balsecito, la conquetona porque así así y el tonderito el pañuelo en el aire arranca un hechizo cuando con elegancia así, así así baila un mestizo surge el ritmo peruano y en sus compases Moreno de